El u e g a un palo de l e p o t a n c i a de los j u a v e s el pesismo, el cual se e n c u e n t r o en Miami, también p e r s i g i m o s la inmediata entrega de todos los terroristas en Perú. Por eso que los revolucionarios machavistas, los, los revolucionarios de toda n u e s t r a h i s t o r i a de de los, de los 70, 80 y 90 e s t a m o s en detalle para al a p r a e x i i r a l gobierno de o los... Camaradas, de Colombia y de todo el continente. Revolución de la e x c i ó n Revolución de la excepción. Hola, hola, hola. sobre gustaría saber su impresión sobre todo este hecho tan lamentable que vemos como se están presentando no es la primera vez ya ha pasado dos, tres cuatro veces me gustaría ver su expresión sobre este tipo de actos que llaman a que creo creemos que d i s p a r a la s alerta s de todos los revolucionarios porque se ven profundas contradicciones en e s t e proceso que estamos viviendo hoy por hoy bueno primeramente que nada mi nombre es roberto Carles, de roberto c a r l o miembro del partido comunista de venezuela y militante s del PRD en los años 60, 70 y 80. Para nosotros es realmente sorprendente que el gobierno bolivariano haya venido haciendo unas entregas de revolucionarios, tanto de las FAR, del DLN y de otras organizaciones revolucionarias, no estamos hablando de p a r a d a s militares, estamos hablando de revolucionarios que luchan por el pueblo, un gobierno que se dice estar al lado del pueblo, que se dice internacionalista, que se dice bolivariano. Hoy en día vemos cómo está violentando la, la libertad de nuestros camaradas que con las armas en las manos están buscando una nueva Colombia. Para nosotros es sorprendente que este gobierno a estas alturas siga r e n d i e n d o la estreitecía al, al gobierno títere de Santos. No lo hizo como unido. s Pero、eh, hay que agregar que Santo es, es peor que Uribe. Y que, m p r e、eh, s i ó n tiene sobre el silencio de los miembros del partido oficial, sobre el silencio de los medios de comunicación hoy por hoy, que parece que nuestros mismos camaradas d e a han dejado. Han dejado Los que pasando, y la importancia tiene que, que tener y la cobertura que tienen derecho en、eh, Venezuela. Con todo el respeto que me merezco a la militancia del PSU, donde sé que hay hombres y muere valiosos, revolucionarios, marxistas, lilistas. Tengo que decirles que e s e partido se ha convertido en la acción democrática del siglo XXI, un partido policlacista, un, un, un partido que en verdad no ha a d o n a d o la t a l l a como partido revolucionario. Por eso decimos que e nuevo acción democrática se significa e l t s ú r i Y un último mensaje a todos esos jóvenes que nos están escuchando que hoy por hoy se encuentran apáticos a ser críticos autocríticos, que quizás creen que la revolución ya está hecha. nos gustaría que le hicieron llamado a ese, que hagan uso d e despertarse con ciencia y empiecen a patear calle s con la bandera de la, del solidarismo proletario bueno la revolución no se construye de miraflores la revolución se construye de los pueblos organizados de los obreros de los campesinos de los indígenas es por eso que nosotros creemos que se habla de revolución cuando esto es solamente un proceso de cambio de media tinta la topa t i a n d o cambiando las cosas para no cambiar nada Nosotros estamos llamando a que todos nos agrupemos, así como el 13 de abril salimos, que era el día para que la, plata, la patria se decretara socialista. Muchísimas gracias por su intervención, genial, nosotros estamos agradecidos y bueno, esperemos seguir p a t e a n d o calle junto a ustedes, cabrón.